que bueno, que aquí tenemos muchas buenas noticias. Eh, por un lado, el próximo lunes eh, a las 10 de la mañana se espera la visita del vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, eh, con el gobernador Daniel Scioli, el ministro de Planificación, Julio De Vido, la ministra de la producción Débora Giorgi, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Marí y, otro, y otros funcionarios nacionales arribarían este lunes a nuestra ciudad con un acto que está previsto en a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes del Centro Blanco y Negro, donde se entregarían 200 viviendas enmarcadas en el Plan Federal 2 de Viviendas, se haría la inauguración oficial de esta televisión digital abierta y gratuita, se entregaría a todos aquellos adjudicatarios de vivienda decodificadores, o sea, las viviendas que se entregan van a estar eh, dotadas de estos decodificadores de manera gratuita, y además también se dejaría inaugurada esta línea de alta tensión que también se inaugura y quedará, que potenciará, que dará más energía al distrito de Coronel Suárez potenciando la producción en el distrito. Todo esto se va a estar llevando a cabo, eh, el lunes se van a entregar las viviendas de los barrios de Villa Belgrano, que son un total de 128 viviendas, y en un principio se habló de 56 viviendas del barrio eh, frente a la fábrica de calzado Bulca Con la opción de poder entregar otras 56 viviendas, en ese barrio se están construyendo un total de 168 viviendas. Se estima que se van a estar entregando alrededor de 112 viviendas más o menos el lunes. Se estaba terminando obras de infraestructura, pero bueno, eh, ante la confirmación de la visita de la plana mayor, tanto del gobierno nacional como del gobierno eh, provincial, eh, se... avanzaría para terminar con, con las obras y poder entregar la mayor cantidad de viviendas que estarían eh, dotadas, como les decía, de estos decodificadores para que los adjudicatarios puedan disfrutar de la televisión digital abierta, que también comenzó ya con la transmisión de la señal de prueba, eh, y bueno, así también el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, junto al ministro... de planificación federal Julio De Vido y el gobernador Daniel Scioli estarían inaugurando esta torre también de televisión digital abierta en Coronel Suárez.